Eh, tengo 16 años y nada lo de un principio estaba difícil, estaba peleado, pero creo que, que supimos acá ventaja y tampoco nos dejamos ganar tan fácil y supimos aprovechar todas las situaciones que se nos dieron de gol y, y nada, nada nada feliz por, por, por poder debutar con un gol. ¿Cuánto hace que estás jugando? y En Olvoy hace un año más o menos. Bien, ¿y hace cuánto estás trabajando con, con el equipo, con la primera, digamos? Un mes. Sí, de pretemporada. Ya bueno, está. imagino que contenta por haber convertido. Sí, más que contenta. Sí. ¿Es tu primer partido también? Sí, mi primer partido.